Confebax y la revisión fiscal. Hace unos días, Tamara Yagüe, presidenta de Confebax, arremetía contra la revisión fiscal que se está tramitando en las Juntas Generales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Hablaba de castigo a las empresas. Cuando oí estas declaraciones, pensé que no había leído bien la norma foral presentada en las Juntas Generales, pero no. En la norma foral no hay ningún cambio de calado en el impuesto de sociedades. Hay nuevas deducciones ligadas a la conciliación, a las EPSV de empleo y a la transición verde. Nuevas medidas para que las empresas, en especial las grandes empresas, paguen menos a las haciendas vascas. Hay enmiendas presentadas por PNV y PSE por un lado y Podemos por otro, que hablan de subir el tipo mínimo del impuesto de sociedades del 17% actual al 18% o al 19%. ¿Supone esto que las empresas van a pagar más? A día de hoy, las grandes empresas pagan por debajo de ese mínimo del 17%, porque quedan fuera de ese mínimo diferentes deducciones. Hay empresas que pagan un 2% o un 9%, muy por debajo de ese 17% mínimo. Y lo mismo pasará con el futuro 19% si no se modifica la estructura del impuesto de sociedades. Porque ese tipo no es sobre los beneficios que han obtenido las empresas. Se aplican un montón de ajustes que rebajan sensiblemente los beneficios, en especial de las grandes empresas. Y además, después, se aplican las bonificaciones. Entonces, ¿por qué se opone con FEBAX? simplemente porque quieren todavía pagar menos a las haciendas vascas, a pesar de que tienen enormes beneficios, muchas veces multimillonarios. Ya se ha encargado el portavoz del PNV, Joseba Diev-Anchustegui, y miembros del Gobierno vasco y de las diputaciones, de tranquilizar a empresarios y a las bases del PNV. La revisión fiscal no es de izquierdas. Y los empresarios tienen que leer la letra pequeña, que dicho sea de paso no se conoce, porque todavía no se han registrado en Juntas Generales esas enmiendas transaccionales. Y creo que tienen razón, porque esta revisión fiscal se basa en el modelo actual de sistema fiscal pactado por PNV, PSE y PP. Y las medidas planteadas no cuestionan ese sistema, sino que van en la misma línea de de no grabar a quienes más dinero tienen, medidas que van a tener una consecuencia muy negativa. Se prevé que la recaudación baje más de 235 millones, más, bastante más, porque muchas deducciones no se han estimado económicamente y menos recaudación sabemos lo que supone, recortes en los servicios públicos tratando de vender esta revisión fiscal, quienes la apoyan nos dicen que es buena porque el dinero se va a quedar en los bolsillos de la ciudadanía. ¿En los bolsillos de quién? Porque a quienes tienen unos ingresos que no les permiten llegar a fin de mes no les va a quedar dinero en sus bolsillos. Ese dinero se quedará en los bolsillos de quienes más tienen y de las grandes empresas. Para la mayoría social La aprobación de esta revisión fiscal no es una buena noticia. El sistema fiscal actual necesita de una reforma de calado. Para que sea realmente justo, progresivo y suficiente para hacer frente a los retos de una situación económica inestable y para garantizar unos servicios públicos de calidad. No nos olvidemos que la fiscalidad es un instrumento para el reparto de la riqueza lo que exige que quien más tiene pague más en la proporción que le corresponde y mediante los ingresos recaudados se financian los servicios públicos que sobre todo repercutirán en beneficio de quienes menos ingresos tienen. Así que tendremos que seguir luchando por llevar a cabo esa profunda reforma fiscal que llevamos años reclamando, aunque se enfade con FEBAX.